buenísimo para nosotros, con mucho trabajo, parejitos desde que empezó hasta ahora. Este, y bueno, y la alegría de, de que ocurran estas cosas como la de hoy, ¿no? Que a pesar de la lluvia la gente se quede y uno pueda tener la posibilidad de hacer lo que ven a hacer, que es cantar y... es lo más importante para mí, pero feliz. Se ha rearmado este festival en 30 minutos porque estaba suspendido, la gente se había ido, las luces, el sonido, ¿cómo toma un artista como vos esto hoy? No, yo creo que a todos nos pasa que una vez que estamos en el lugar, que hicimos los kilómetros, lo mismo que le pasa a la gente que se ha venido del otro lado, quiere que se haga porque eso todo el esfuerzo, a pesar de que para nosotros porque es como una cuestión cotidiana yo llegué hasta acá y ya también venía mentalizada con ganas de cantar y subimos al escenario y cantar, además venía leyendo en el Twitter que los chicos me decían hay un montón de gente, el clima está bárbaro, hasta que después era la tormenta ¿no? pero yo lo tomo bien o sea, eh, que como dije arriba del escenario todo es una suma de buenas voluntades ¿no? y creo que hoy pasó eso la del público principalmente y después la de toda la gente que ha querido que se haga esta todas formas, porque la comisión ya tenía las entradas vendidas, por haber dicho la otro día, pero me parece que lo mejor era hacerlo hoy, ¿no? Última pregunta, estamos en un año un año muy importante muy político, sí. un mensaje para toda la gente, de paz un mensaje de esperanza, un mensaje con trabajo, un mensaje de la sole para todos nosotros. Sí, bueno, yo creo que este, no, que no se pierda la dignidad que nos da el trabajo, que es súper importante pero obviamente cuando uno focaliza cosas, cuando uno hace como esa, esa especie de, de arbolito, de montaña, de, de pirámide me parece que allá arriba se ubica siempre el amor y la salud, ¿no? porque cuando tenemos salud eh, no nos damos cuenta de lo que vale la salud y cuando no la tenemos es ahí donde genera el problema. Por eso creo que primero salud, amor para todos y después por supuesto trabajo, bienestar y que tratemos de los que podemos ser agradecidos y de siempre lo mejor porque creo que es la mejor manera de salir adelante, ¿viste? a veces uno se cree el mártir que todas las cosas les pasa a uno y se enoja con el de arriba y que se yo me parece que está bueno empezar a ver la vida de otra manera, más allá de lo que ocurra políticamente, más allá de lo que ocurra este en general, creo que nosotros no dependemos de una sola persona, dependemos, o si, sí, dependemos de nosotros. Así gracias, ¿sí? maleta, ¿eh? Gracias a vos, gracias. Sole, para Alma gaucho contame cómo ves el folclore hoy en día en el país, después de ya un par de años, muchos años... de lograr lo que lograste vos con los jóvenes y con el folclore cómo lo estás viendo hoy no yo creo que el folclore necesita un recambio <risa> que realmente ya es se... gente nueva. Eh, nueva que hay pero bueno la difusión es más difícil vos lo sabes que estás en un programa de folclore lo que es armado lo que sé yo pero no yo siento que hay una cosa como como dijo el otro día Ofelia del dúo Rosendo y Ofelia leía un poco las palabras que tenía que ver con con lo más tradicional y lo más antiguo el folclore ella decía eso no muere nunca y es cierto eso no va a morir nunca Gracias a Dios, la gran fuente del folclore va a estar siempre presente. Después está en nosotros los que vamos a ir a, a beber de esa agua y a cómo la transformamos y cómo se la vertemos a, a las nuevas generaciones, ¿no? Pero yo creo que es importante saber que el folclore no va a tener nunca su, su fin, así que lo veo siempre bien, pero obviamente a veces necesitamos de mayor vitalidad, ¿no? De que la gente joven también se acerque un poco más, se renueve, Y que haya nuevos artistas, porque con nuevos artistas y nuevas canciones, nuevo repertorio también hay como todo un aire fresco que nos ayuda a todos, por supuesto Y hablando de esa cosa, Soledad, ¿qué, qué diferencias encontrás vos entre aquella Soledad de hace algunos años y esta Soledad un poco más adulta, que no deja de ser grande, es una persona joven todavía Sí, pero... pero qué ¿qué diferencias hay, además de en tu repertorio, en tu impronta frente, en el escenario frente a la gente? No, creo que hay más seguridad, eh, yo siempre digo que pasa, yo siempre fui una persona muy segura arriba del escenario si era no, no me hubiese subido nunca Pero en los primer en los comienzos, este lo que yo provocaba parecía ser generado por una porque tenía una edad que no condecía con el género que había elegido para cantar no que si yo empecé a los ocho años a cantar folklore entonces por ahí con mi viejo siempre que analizábamos qué era lo que generábamos en la gente decía bueno a lo mejor porque yo era una nenita pícara que me animaba a hablarle a la gente de igual este porque además me empecé a mover en la adolescencia empecé a revolcar el poncho empecé a vestirme de gaucho cosa que mucha gente no hacía pero después pasó una época cuando me nos agarró el éxito como banda en donde queríamos que todo termine rápido viste las canciones empezaban a durar, mucho menos que lo que duraban no, normalmente, porque no disfrutábamos de la vorágine en que vivíamos, porque era, era lógico. Y creo que hoy por hoy, lo que voy a decir yo, me subo arriba el escenario ya con alta con tranquilidad, disfrutando de la gente, de cada canción, del escenario, aún así, este aún cuando las canciones se repiten todos los días, me parece que ya estamos buscándole la vuelta para que la, que esa, la tome otro gusto, otro color, otro sabor, y para que las cosas como pasaron hoy con la lluvia también le den un, como un condimento especial y uno disfrute mucho más, ¿no? Pero Pero además tu repertorio ha cambiado A pesar sí. de ser un repertorio folclórico Es un repertorio folclórico mucho más amplio sí. En donde abarcás muchos más géneros En tus canciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eh, me, me he convertido en artista popular ya, ya hoy por hoy Ya no se habla de géneros, inclusive Ya te das cuenta que hay artistas que dicen que, que contratan los festivales folclóricos Que no hacen folclore este Rockeros que hacen una especie de cumbia Que eso me parece que hoy los géneros Están todos más mezclados La música es una sola, eso está clarísimo Después está en del gusto personal de cada uno qué es lo que elige escuchar y en el caso mío creo que la gente no es que elige el folclore y porque elige el folclore elige a la sola me parece que a mí me eligieron primero este y bueno es lo que yo genero lo que yo hago eh, con eso no quiero decir que el folclore es menos que yo, al contrario, el folclore como género mucho más importante que cualquier otro artista, por eso digo que no va a morir, por eso le decía lo mismo. Entonces creo que yo tengo 30, 30 años, toda una vida para cantar folclore, toda una vida para cantar los clásicos, para para hacerlos mejor inclusive más adelante que los que lo, que lo que lo hago ahora. Y ahora me divierto también con canciones que a lo mejor no son del género, pero que me divierte cantar, que me me da gusto cantar. En algún momento a lo mejor voy a definirme, pero la verdad es que hoy siento que soy esto yo. Pero o sea, tenés tenés un gusto por la canción latino Americana un poco más importante ahora que antes. Sí, ¿no? porque además tengo mi sueño también de poder este, ampliar mis, mis fronteras y y poder cantar en otros países. Entonces uno va en la búsqueda todo el tiempo. A lo mejor yo siempre digo que yo no me puedo convertir en una artista pop porque la verdad es que creo que saldría perdiendo en ese género porque hay miles que lo hacen mejor que yo y que tienen mucho más marketing inclusive que yo. Pero digo mezclar un poco la cosa no viene mal. Este y además no me ha ido no me ha ido mal a mí hace 16 años que me a esto y te digo hoy estoy pasando un momento muy especial eh, de mucho reconocimiento de las de en la prensa, así que bueno, creo que hay que disfrutarlo sí. Creo que el 2010 es el mejor año de tu carrera por todo lo que te ocurrió? Por, por haber, o sea, de mi carrera de mi mamá, Claro, si tengo que hablar si tengo que hablarlo por eso, del, del punto de vista artístico, no sé si es el 2010 pero si sí del punto de vista personal indiscutiblemente va a ser y será un año bisagra en mi vida, porque una mujer cuando es madre empieza a entender un montón de cosas lo mismo que creo que al hombre cuando es papá que a lo mejor le cae la ficha un poquito más tarde porque no los tiene, no llevan al bebé en la panza pero yo creo que los hijos es la verdadera razón de la vida eh, mira, yo sinceramente eh, creo que tiene sentido en mi vida a partir de Antonia inclusive sentido mucho más sentido cantar mucho más sentido subirme a un escenario hacer lo que hago este hacer las locuras que hago de viajar a veces este a contramarcha pero yo creo que es algo maravilloso eh, obviamente también pienso a veces en la gente que no tiene esa posibilidad pero Pero supongo que de alguna manera siempre hay la forma de, de suplantar ese, ese cariño, ¿no? De, no de suplantarlo, sino de poder volcar ese cariño en algún lugar. Antonia y cualquier hijo en el mundo, para mí, es la razón de vivir y para lo que venimos, ¿no? Para eso Sole, una opinión de este mega festival que se hace en Olavarría, que tanto tenés que ver vos con esto, porque ya, ¿cuántos años hace que hoy oh, no sé, no lo llevo contado, pero recién me decía ahí eh, uno de los organizadores que en el 98 cuando vine habíamos metido como 50.000 personas que estaban enloquecidos pero todos los que pueden me traen es un festival maravilloso que ya se instaló en la gente lo, lo que yo siempre digo de los artistas folclóricos de los artistas populares es que este nosotros necesitamos de estos lugares porque estos lugares son más importantes que nosotros porque la gente viene porque viene con el mate porque viene a comer un charipán porque viene a disfrutar de la doma y nosotros somos un atractivo pero que se suma no somos el principal entonces creo que es lo que logró este festival que es que la gente ya se acostumbra a venir y que ya esté acá porque realmente hoy con el clima que Este, yo con lo que dije en nuestro lugar del Pero país capaz que no, la gente ni te sale de la casa o sea ya cuando ve la nube dice mani voy